Maye me mató a llamar, sé lo que me va a decir. Me acabo de levantar, y quiere que vuelva a dormir. Me acabo de levantar, y quiere que vuelva a dormir. Ay, tranqui Maye, deja a Rafael tranquilo, tranquilízate, Maye, deja a Rafael tranquilo, que no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo, que no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo. Maye me mandó a llamar, yo estaba en el algo una flor y lo voy a fumigar pero la mañana no cree que yo voy a no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo. Que no me gasto por la calle, siempre te regreso lo mismo. Además yo tengo la medallita de la milagrosa. Las mujeres según ella todas son de Rafael. David con esta pena vivo solo y sin mujer. Esta pena vivo solo y sin mujer. Joka mujer, no creo. Lo que voy a contar ahora van a pensar que es locura. Porque aika. a una monja, me dijo, aika. Joka on Porque Joka a una monja, me dijo, Joka Ay, hombre. Maddie, deja a Rafael tranquilo, tranquilízate, Maddie.